Las elecciones interesa, nos interesan a los políticos. La, la gente está muy preocupada por otros temas, está descreyendo de todo y está muy enojada por todo. El otro día fuimos a la marcha y hay un descontento muy grande con todos los sectores. Lo que vamos a hacer de la oposición es tratar de representar a, a, a los pampeanos que piensen como nosotros, que crean que, que se puede hacer algo distinto, que se puede cuidar mejor a la gente y esa es la función que vamos a hacer nosotros. Y por eso insistimos, con una oposición unida. Y dentro de esa oposición, con los mejores referentes que tengamos. Planteó el gobernador que hay 20.000 familias esperando una vivienda. Desde la oposición, ¿cómo ven este número y si es realmente así? El déficit、eh, habitacional es enorme. Lo que nosotros hicimos mucho hincapié y marcamos diferencia es que los cuatro años de Mauricio Macri, el, el dinero vino a la pampa, no para el total de viviendas, pero vino.、Uh -huh. Y hubo una decisión política del gobernador Berna de ahorrar. Hoy lo dijo en su discurso el gobernador s i l i o t t o se ahorraron 2.000 millones en el, en el año 2019, que fue el, preo, el peor año económico de la Argentina según el, el relato oficial.、Uh -huh. Y sin embargo, la Pampa en el 2019 ahorró 2.000 millones de, de pesos de todos los pampeanos.、Uh -huh. Ese dinero fue obras públicas, fueron viviendas, y bueno, fue una decisión política. Cuando el Estado ahorra. Ahorra de, la, de los impuestos que le cobra a los pampeanos.、Uh -huh. Yo no te quiero agregar más. O sea, todos los pampeanos hicimos un esfuerzo enorme y entre ese esfuerzo fue no construir viviendas.、Uh -huh. O sea que hubo、eh, un mal uso de los recursos, estás planteando vos. Hubo una decisión del gobierno donde yo no coincido para nada.、Uh -huh. No coincido con ¿no? que no se hayan hecho las obras y que no se hayan hecho las viviendas.、Uh -huh. Ahora, en un gobierno oficialista donde coinciden el, los signos políticos, este, van a hacer hincapié en, en construcción de viviendas. Bienvenido sea para los pampeanos,、uh -huh. pero en los años anteriores hubo una decisión de no hacerlas. Y también hubo una decisión de no hacer los 3.000 jardines que propusieron desde el m a t r i m o Hubo errores también del gobierno nacional, por supuesto, y los pagamos en las urnas y la gente、uh -huh. eligió otro gobierno. Esperemos que este gobierno no defraude a la gente.、Eh, el, el discurso de Alberto Fernández, ¿cómo lo notaste? No, gobierno nacional, tengo más diferencias todavía.、Eh, me pareció que el, el presidente leyó un discurso que no le era propio, eh, agresivo, eh, atacando al, al, al gobierno anterior,、eh, cuando ya lleva un año de gestión. En lo personal creo que, que el gobierno no encuentra un eje, no encuentra una unidad. Te vuelvo a repetir, a, a un año de, de gestión, Eh, veo un, un gobierno nacional debilitado. Lo veo más firme a los gobiernos provinciales que al gobierno nacional. Por ahí es un punto de vista mío, pero faltan tres años, el, el presidente tiene que afianzarse, no puede cometer estos errores o, o, o esto que pasó con las vacunas, porque lo único que hace es debilitarlo, debilitar a todo el país. Y te vuelvo a repetir, tres años de gestión y van a ser muy difíciles. ¿Hacen alguna autocrítica después de lo que pasó en las manifestaciones del fin de semana, cuando aparecieron esas bolsas mortuorias con los nombres de personas importantes y, sobre todo, tienen que ver con los derechos humanos y demás? No me puedo hacer cargo de todo porque había mucha gente y no podemos empañar una manifestación de, de, de muchísimos argentinos por un grupo que creo que está identificado, que no está con nosotros. Este, obviamente no, no estamos de acuerdo con, con esa manifestación.、Eh, ustedes me vieron acá en la pampa en todas las manifestaciones y yo lo que acompaño es de gente que reclama como han reclamado en otros gobiernos. En paz, este, lo, lo máximo que hay es bocinas, banderas, este, muy lejos de otras actitudes que hubo otros años anteriores con piedras, molotov. Este, repudio todo tipo de violencia de cualquier signo político. Creo que todos tenemos que hacer lo mismo.